Con a a r ó n Lozano. Hola, raperos del mundo. Hoy voy a hablar de Iván Nieto. A mí en particular solo me gusta esta canción, en la que en el vídeo está acompañado de Swan, Halcón, Sandy, Perla, d a r m a Y el DJ Speech. Aquí os dejo con el elegido. a ganar siempre no perdería pero entonces este juego no existiría ahora sudas con el fuego de mi poesía como sudan tus pelotas en comisaría bien fui avanzando creció la pelota exprimí la mala vida ya no queda ni gota a gota no puedes aceptar la derrota palabra de un soldado con el alma rota tú juegala bien solo hay una vida si no la juegas bien acabará la partida yo sigo con mi mierda reconocida Cuanto más alto más tolera la caída Yo trabajo en este rollo, solo se promociona Si tuviera que elegir, yo voto por la persona Pero este es un negocio que por pasta funciona Mira un fallo en esta liga, oh, no se perdona Serás el elegido si este juego te elige Lo están haciendo falso sin que nadie se diga Saltándose las normas que este tío te exige Lo espeto para el público, para ese dirige Serás el elegido si este juego te elige Lo están haciendo falso sin que nadie se diga Las normas que este lío te exige, respeto para el público, para ese virgen.、Sí, sí, sí, mierda es pegadiza como una lapa. No puedes escapar cuando este pit te atrapa. Entiendo que esta mierda es demasiado guapa. Que no escribo tu chorrada si a ti se te escapa. Pero bro, bro, solo escupo lo conocido. No jodas con mentiras que no han sucedido. Es normal dejarse llevar, estar confundido. No voy a predicar lo que nunca he creído. Pero quién tiene la mentira y quién, quién la verdad. ピッポイ、ステージはステージの良い方です。<es S 2> Saltándose las normas que este lío te exige Respeto para el público, para él se dirige Serás el elegido si este juego te elige Lo están haciendo falso sin que nadie se fije Saltándose las normas que este lío te exige Ahora pongo una canción de Carmona e Iván Nieto del disco de Carmona, Actitud Salvaje. Aquí os pongo Nada es lo que parece. Semi, Carmona, Iván Nieto.、Ajá. Actitud Salvaje. Oh, oh, oh. Oh. Nada es lo que parece. Como, llámetelo, como. Desde niños nos pintaron una flor, un valor, el amor y una larga vida. vida una mentira. フォーサー、フィンタサー、フィンターに入って、フォーサー、フォーサー、フォーサー、フォーサー、フォーサー、フォーサー、フォーサー、フォーサフォーサー、フォーサー、フォーサー、フォーサー、フォーサー、フォーサー、フォーサー、フォーサー、フォーサー、フ すみ a せん、すみま e ん、すみませ e すみ a せん、すみません、すみません、すみません、すみません、すみ l せん、すみ e せん、すみません、すみ o せん、すみません、す o ま p ん、すみま s ん、すみません、すみません、すみません、すみません、すみません、すみません、すみません、すみません、すみませ t すみ t せ n すみま a ん、すみません、すみません、すみません、す e ません、すみません、o みません、すみません、すみません、すみ t せん、すみません、すみません、すみません、すみ p せん、すみません、すみません、すみません、すみません、すみませ e すみません、すみません、すみません、すみません、すみません、すみません、すみませ e すみま e ん、すみ 何が起きてるか分かないか分からな Con、carbona o n c va otro más y esta mierda crece. Me van a dar un poco más de lo que apetece. Es la costumbre en la familia, estamos en a 13, quemando un mundo donde nada es lo que parece. Un día claro, un día gris, luego un día oscuro. Y nadie sabe lo que nos deparará el futuro. Aquí t e n Tenemos De todo, pero nada puro. En este mundo donde el ni lo que ves es seguro, la droga ofrece libertad, pero disfrazada. La trampa de una sociedad muy desengañada, la potencia sin control no vale de nada. Ni más vamos o ni mejor por esa portada. En esta mierda casi nunca es oro lo que brilla, y ni siquiera yello ni hachís lo que se pilla. La vida misma luego va y te pasa la cartilla, y en un segundo se te da la, la vuelta a la tortilla. 何ですか Deparará el futuro. No estoy hablando de una persona, sino de todas en general. Hablo de la forma, hablo del contenido, hablo de las interrelaciones, hablo de Dios, del demonio, del infierno, del cielo. ¿Me comprendes? ¿Me comprendes? Escuchar esta canción de Carmona, Dirty Kings, con Killer B. Es una canción que mezcla techno con guitarras. Ahí va Dirty Kings. GTQ ODIO Mi cabeza me lo jode todo Pensar demasiado es malo Cuando estoy solo Solo Esta manía me persigue、hey. Me fui チココレ、チェン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 どうしても何をしてもいいです。 何をするの en el juego, vete por el primero,、Fuego. no hay f u t u r o soy infierno, infierno. piensa deprisa, mete el codo, va a ser, ser el primero, d e s r u i d e r o con la sopierda me reta, u n t r o n e r o voy a t e por tu cuenta, hoy yo despierto, el estado inventa, c o m o acabar con ratas que ellos alimentan, リスピ o ド、なびたでしたか 日本の人たちは全ての o たちにとっての人 t ちにとっての人たちにとっての人たちにとっての人たちにとっ d の人たちにとっての人たちにと a ての人 c ちにと a ての人たちにとっての人たちにとっての人たちにとっての人たちにとっ e の人たちに i っての人たちにと i ての人たちに s っての人た i にとっての人たちにとっての人 d ちにとっての人たちにとっての人たちにとっての人たちにとって d 人たちにとっての人たちにとっての人たちにとっての人たちにとっての人たちにとって e n t e INDEPENDIENTES d i r t っ k i 人 s Antisocial, esperista y residente. Independientes, tiltikris, tiltikris, no suficientes. Tiltikris, tiltikris, el revidente. Tiltikris, tiltikris, soy antisocial, esperista y residente. Estoy en p e c a p l De. Ah, una cosa, que sepáis que no he puesto nada más porque no lo he encontrado. ¿eh? Que no lo he buscado. No lo he encontrado. No lo he buscado. No lo he encontrado. Es、no、que este tío. Lo no es que lo q u e r o buscar. Busca. Hijo, ¿qué estás comiendo? Es música. Música en lata. Pero. ¡caray! El callejón del hambre.